Samba Samba Moderno y Samba Cuadrado. Bueno, con una Montevideo con calor, eh, estamos recibiendo a Plinio. Espero que nos confirme si nos está escuchando bien. Buen día, Plinio, feliz año. Buen día, Hernán, Marcelo, todos los oyentes de Radio Centenario, los escucho muy bien. Bueno, eh, una alegría. Eh, ayer este no pudimos estar juntos, pero. Eh, una alegría tener el primer contacto del año, más allá de que es un cruce que, que en el día a día no no uno no ve nada especial, eh, es importante desde el punto de vista del mensaje y de la de la intencionalidad que tenemos y que mantenemos contigo, Plinio, en esta comunicación en este 2022. Eh, acá le, le cuento a la audiencia, Plinio, que hoy. La comunicación contigo es por Zoom, y hoy no, no pudimos este, establecer desde mi, desde esta computadora en la que estoy yo, la cámara. A vos te vemos perfectamente. Este, y el operador dice que es mejor que no se me vea la cara. Dice, para que veas el, la fraternidad que hay acá en el equipo de, de la radio, siempre es bueno tener estos, estos compañeros. Bueno, Plinio, ¿cómo, ¿cómo estuvo ese arranque de año? ¿Cómo está en Brasil? Que tuvo, me imagino, te tuvo en vilo la salud del presidente Bolsonaro que estuvo internado, ¿no? Sí, Hernán. Eh, bueno, eh, primero feliz 22 para todos los hermanos uruguayos y especialmente a todo el equipo de Radio Centenario. Bueno, el presidente tuvo un problema de obstrucción in, del intestino. Uh -huh. Es un problema que no, no es serio, pero que de, deriva de la, del cuchillazo que recibió en la campaña de cuatro años atrás. Uh -huh. ¿Eh? Y esto lo va a perseguir, por lo que dicen los médicos, durante toda su vida. ¿No? El problema parece que fue que comió un camarón, no sé si se dice camarón sí, en, sí. en español y sin mastigarlo entonces claro que la vida completamente irreglada de, de bolsonaro agrava el problema pero mm. ya salió de los... bueno primero aprovechó mucho la estadía en el hospital para hacer propaganda política mm. y, al, y al tiempo que salió ya empezó nuevamente a hacer campaña electoral o sea que el presidente tiene sus problemas de salud, lo que es lamentable para él pero sigue siendo el mismo Bolsonaro totalmente eh, digamos irresponsable para, la última de Bolsonaro es la de digamos sacar la credibilidad de la vacuna para los niños sí. y con esto él retrasó en más o menos un mes la vacunación de los niños aquí en Brasil Mm. Él logró retrasar entonces esa vacunación Sí, porque la vacunación, eh, sí, porque por, como no dio, retardó lo que pudo La autorización de la compra y de la distribución de la vacunación eh, Con esto el cronograma de vacunación va a quedar más o menos comprometido en un mes Lo que es muy alto, mm. dada la, la gran capacidad de difusión de, de esta nueva variante del coronavirus. Eh, en, precisamente, ¿en qué panorama con esto de la, de la variante de la Omicron, que acá ya estamos teniendo un salto importante en el número de casos? ¿Hay algún cambio? La, la, bueno, supimos de la suspensión del carnaval callejero en Río, por ejemplo, Plinio. Mira, Hernán, la, la, la onda de La ola de coronavirus ahora está a todo vapor en Brasil. No tenemos datos porque el Ministerio de la Salud hace un mes que tiene el sistema de compilación de datos eh, comprometido. Uh -huh. Pero sí tenemos datos, datos empíricos. Yo les digo por lo que veo de los de gente que conozco y de, y de hijos de gente que conozco que están con la la corona virus, ¿no? Uh -huh. Y Y, y son muchos, es, es mucho, entonces yo estoy seguro que hay una bola muy muy fuerte de la Omicron ahora en Brasil, aunque no tenemos datos oficiales para poder digamos acompañar esto. Claro, pero esto viene acompañado de hay, eh, algunas medidas de restricciones como esto del carnaval de río, alguna otra cosa o, o sigue normal la, la actividad? no, lo que, bueno, es una cosa contradictoria en uh -huh. realidad el país sigue como si fuera normal y como si la pandemia hubiera, digamos, terminado, claro. pero al mismo tiempo la gente percibe que, que, que hay un problema grave porque uh -huh. la gente empieza, la, no, las personas empiezan a enfermarse los hospitales ya están transbordados, entonces algunas, y va, varios gobiernos y, y gobiernos municipales y estaduales, empiezan a suspender el carnaval y mismo las asociaciones de carnavalescas empiezan por iniciativa propia a, eh, digamos, cancelar las actividades del carnaval. Entonces, lo más probable es que no tendremos carnaval en lugar alguno porque el carnaval va a ser de aquí a, un, a algunos meses y la pandemia viene con fuerza total aquí en Brasil. Plinio, eh, te cambio de tema. Eh, ¿Se está eh, confirmando un paro para el 18 de enero de los empleados públicos en Brasil? Seguro, eh, Marcelo, y esa es una noticia importante. ¿no? Los, todos los trabajadores del sector público federal están en pie de guerra con Bolsonaro y el año promete comenzar bien caliente. y esto tiene dos condicionantes básicos uno estructural ¿no? los trabajadores del sector público federal están a, a, a años, a más de cuatro años sin ningún tipo de reajuste salarial y como la inflación aquí en Brasil en los últimos dos años fue más o menos de 20% bueno, la gente siente esto muy fuerte en su presupuesto y el otro problema lo que detonó esto es que bolsonaro prometió a la policía federal un, un generoso reajuste pero solamente a la policía federal y esto tiene a ver con la necesidad que tiene bolsonaro de mantener el control sobre la policía federal para que no investigue a sus hijos y así mm. en las denuncias de corrupción que son varias Bueno, con esto, los, las otras categorías del funcionalismo público quedaron absolutamente enervadas. Para que tengan una idea la gente ahí en Uruguay, todos los, los cargos de, de, de dirigencia de la receta federal eh, fueron entregues al gobierno y ahora todos los cargos del Banco Central brasileño también fueron entregues al eh, O sea, fueron suspendidos. La gente dice: No queremos trabajar en cargos de confianza. Entonces, en este momento tenemos la gente responsable por la arrecadación de tributos y la gente responsable por el manejo de la moneda en huelga total aquí en Brasil. Cuando dijiste la receta federal es la reserva, ¿no? Federal sería el equivalente a la. No, no. no la, la, nosotros llamamos de Receita Federal. Es la, la, la yo creo que son los fiscales del, del, del impuesto que cobran impuestos ah, como la dirección impositiva una cosa así dirección, dirección impositiva, gracias hermano ah, ahí está, ahí está, bien bien bien eh, en un panorama donde también eh, vemos en, ya en el año de elecciones que entramos, que ya estamos Plinio eh, se habla desde el PT eh, cosas que quiere rever eh, viéndose en el gobierno el techo de gastos este que tuvo debate el año pasado no, en el último tramo del año eh, quiere rever privatizaciones y de la reforma laboral también anuncia que quiere revisar, no sé si está hablando de la reforma que el mismo PT llevó adelante en el gobierno de Dilma, no, o si está hablando de otros cambios que han pasado durante Bolsonaro, Plinio Yo creo que están hablando... Esto quedó genérico, Hernán, uh -huh. en la formulación que hizo Guido Mántega, entonces no se sabe exactamente a lo que se refiere. Claro. Pero yo creo que quiere decir básicamente a las reformas laborales que hizo el gobierno Temer, Ajá. que fueron todavía mucho más profundas de las que hizo Dilma. Yo claro. creo que esto es lo que dicen. Eso, digamos, una noticia buena, ¿no? uh -huh. dentro de, de, de lo esperado, del PT. ¿Por qué? Porque hasta ahora nada más ascenaban con, digamos, la manutención de todo lo que había hecho Temer y Bolsonaro en los últimos años. Y ahora, por la primera vez, el, eh, Lula, eh, digamos, asena con la posibilidad de hacer un reculo en esto, lo que es muy bueno. Mm. Sería muy, muy interesante que lo hiciera. El mercado ya demuestra nervosismo ¿No? Las, las tasas de interés de los títulos públicos ya empezaron a crecer, porque empieza entonces, el digamos, la batalla entre el mercado para para que no se cambie nada. Entonces, ah. es una buena noticia y hay que ver si esto es en serio o si es solo campaña electoral, porque como Lula se fue mucho a la derecha, quedó faltando algún tipo de aceno para... la los trabajadores y la izquierda, y yo creo que es esto lo que está haciendo en este momento. Pero todavía muy tímido, hay que tener compromisos más, digamos, firmes en esto. Mm. En resumo, eh, Lula quiere agradar agradar a griegos, griegos y troyanos. Claro, Entonces, claro. Al mercado le promete todo queda igual, y ahora los trabajadores dicen, no, vamos a cambiar. Y en algún momento esto hay que decidirse mejor. La verdad es que si no hay campaña de calle, y no hay fuertes movilizaciones, yo personalmente creo muy, muy difícil que se recule en las medidas, en las contrarreformas liberales que hicieron Temer y Bolsonaro. Plinio. Una noticia este, que manejábamos acá con Hernán es que el ejército de Brasil ¿cambia el plan de trabajo de este año ante el temor de un escenario de Capitolio como ocurrió en Estados Unidos? Sí, salió esta noticia, Marcelo, una noticia muy preocupante y siempre todo que viene del ejército es siempre todo muy difuso, muy sin saber de qué lado están. No, el, el, el Supremo Tribunal Electoral, que es la justicia que cuida de, de las elecciones en Brasil, nombró como principal hombre de, de, que va a cuidar de las elecciones un general que ya fue ministro de la defensa de Bolsonaro. Ahora viene esta otra noticia. ¿Esto qué es? Esto es en realidad el ejército tutelando las elecciones y metiéndose mucho más ...de lo que debiera meterse... ¿no? ...entonces no se sabe si esto lo hace... ...para preservar la democracia... ...o para atacar la democracia... ...y presionar la democracia... ...yo por la historia brasileña... ...diría que la segunda alternativa... ...es mucho más probable que la primera... Eh, ...esto entonces muestra una postura... ...de los mandos centrales militares... ...los mandos superiores... ...de las fuerzas armadas... ratifica que toman distancia también de, de Bolsonaro, Plinio entonces Hernán, yo creo que eh, es una noticia muy ambigua no uh -huh. porque no se sabe si se están tomando distancia de Bolsonaro uh -huh. pero para ganar autonomía de ellos o si se están subordinando a la constitución para que se garantice de unas elecciones limpias uh -huh. esto queda muy muy confuso y es así que opera los militares brasileños, ¿no? Siempre en nombre de la defensa de la democracia, se ataca la democracia. Entonces, es una noticia muy preocupante, cuyo contenido real no queda claro, uh -huh. pero todas las veces que los militares se meten en la política, siempre es muy malo para la democracia. Claro. Eh, porque esto nos lleva el otro día tuvimos una visita breve de una pareja de jóvenes brasileños eh, plinio que están en, un, en par, un pequeño partido de izquierda que sabíamos que existía pero no, no conocíamos a militantes que se llama unidad popular de brasil eh, como sí. la que existe acá ellos eran de, de san pablo capital Eh, y le vimos también, bueno con un, una valoración muy crítica de Lula también, eh, y le vimos también como cierto margen de dudas a que pueda no ser tan tranquilo o normal el, el, la entrega del poder en caso de que eh, Bolsonaro pierda, no que pueda no ser un trámite digamos eh, en caso de que Bolsonaro pierda, hay un margen todavía de temor. a que Bolsonaro pueda eh, aducir eh, algún tema de, de fraude con las las máquinas de votación, ese tipo de cosas ¿te parezca que se pueda resistir a, a reconocer resultados? Eh, Hernán, yo creo que de Bolsonaro se puede esperar todo y él ya ha anunciado que cree que las votaciones en máquinas electrónicas son fraudulentas uh -huh. no tiene ninguna prueba pero lo repite e insiste en esto entonces yo creo que sí es problema es nada imposible que Bolsonaro y bien probable más más probable que Bolsonaro repita un poco la pantonima el circo que hizo uh, Trump en Estados Unidos uh -huh. en esto los militares se posicionan como de la pelea política porque este es un poco lo, lo, lo que hacen los militares brasileños. Funcionan como una especie de poder moderador, de palabra en última instancia. Entonces, con esto ellos pueden apoyar a Bolsonaro, lo que me parece muy poco probable, pero pueden apoy no apoyar a Bolsonaro, pero con esto ganan peso por no haber apoyado a Bolsonaro. Hmm. Entonces, se meten en la política de cualquier manera, con Bolsonaro o sin Bolsonaro. No Ganan mucho poder. Porque dicen, bueno, fuimos nosotros los que garantizamos que las elecciones, que los resultados de las elecciones fueran respetados. Entonces, de cualquier manera, eh, es muy malo. Bien. Bueno, Plinio, eh, un primer encuentro del año donde te vamos a hacer trabajar bastante en todo el debate electoral y además el debate político, desde la izquierda, que va, que, que va a desarrollarse con respecto a cómo plantarse ante las elecciones, precisamente, y a la lucha en general. Eh, te mandamos un abrazo, como siempre, contentos de arrancar el año contigo y hasta la próxima. Hasta la próxima, siempre un gran gusto y un orgullo trabajar para Radio Centenario y seguro que tendremos un 2022 bien caliente aquí en Brasil. Un, Un abrazo. abrazo Marcelo, Hernán, todos los oyentes de Radio y el, y el saludo a los compañeros de Contrapoder, como siempre. Muchas gracias.